Simple, estoy hablando por ejemplo de Charlie García Un tipo que Piano Bar Lograba en los Estados Unidos con una máquina de ritmo Que se llama la Roland 808 O sea, la, la, la percusión del disco Tiene que ver con una máquina de ritmo Estrictamente hip hopera Vamos a decir, además un fetiche el hip hop La Roland 808 no eh, Lo mismo lo vemos en Cerati Un tipo que usó samples no Sin esto ir en desmedro de la musicalidad De la propuesta artística Y ni que hablar Patricio Reyes, su rondito de ricotta que incluso tienen un disco que se llama Momo Sampler, ¿no? Así que digo, hay que amigarse con muchas de estas de estas herramientas que propone quizás una una música, vamos a ponerlo entre comillas, para mí es un juego de musical como lo es el rap, este y que bueno, han sido recuperados por grandes artistas quizás dándonos la derecha, ¿no? a los hip-hopperos y diciendo, bueno, válidos son estos estas herramientas, ¿no? Muy bueno, Manu Rivas si nos despedimos Dale, eh, ¿puedo mandar un mensaje antes? Un saludo Por favor Luis Lobo se comunica y dice Muy buen programa como siempre La nota con Fernando Gómez muy productiva Y también la de Robel, y Buena jornada para todos y todo Un abrazo Luis Y después le quiero mandar un saludo muy especial A Josif de Puerto Madero Que tuvo un mensaje muy... La verdad que me, me, me tocó el corazón Porque era... No lo voy a leer porque es un poco autobombo Pero me felicita Me felicita por el trabajo Así que un abrazo grande Pero léalo, compañero ¿cómo, ¿Cómo que no va leer? Bueno, Manu Rivas, te vengo escuchando de hace un tiempo. te emociona al contar esta relación imposible. Habla de nelio marco con... ¿Cómo es? Con el querido Mero Manzi. Sí, Manzione. Suma lo que vengo percibiendo de tu, de tu aguda inteligencia que siempre acompaña la sensibilidad humanista, ergo también conciencia política y, como se puede esperar, artística. Un Esa. gran saludo. Che, alto cumplido. Muy amable. <risa> no lo quería leer, pero bueno, a tu pedido, Lucas. Muy amable, hermano. Y ahora sí. Estamos para cerrar. Para cerrar con este comentario, Infobae, Clarín y La Nación, el tridente antinacional, van a estar hinchando con esto de le están sacando la platita al macrismo. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y que esta ciudad, eh, que esta, esta radio que también transmite para la ciudad, tendremos que discutir una justicia distributiva. Vienes uh -huh. a a ver, esa disputa que se tiene hace tiempo y que es difícil, bien porque cuando el electorado ratifica este gobierno es difícil. Ahora bien, el eje creo que este día hoy vamos a escuchar a Kisilov con el, la propuesta de aumento. El eje tiene que ser sanciones a quienes han cometido uh -huh los delitos que ayer se han cometido. Sin las sanciones peligran futuros sucesos, ¿bien? Porque además se habla de un aumento, si se habla de un 40%, pensemos después en los médicos, que uh -huh. están en la primera línea, uh -huh. y, y después estatales, y después docentes, dio para entender lo que pone el Estado. Así que bueno, mañana la seguimos, si se quedan ahora con la opción compañera con Desde el Barrio, Manu Rivas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, compañero, muy bueno. Nos cerramos con un poquito más de música. Nelly Omar, este la estamos homenajeando en el día de su natalicio y vamos a escuchar homenaje a Nelly Omar. Un tema cuya dirección musical y arreglos pasan por Carlos Juárez. Canta ni más ni menos que Marisa Vázquez y acompañado por las guitarras de Nelly mar estamos hablando de Juan Carlos Viñola, Oscar Altam Altamirano, eh, Pablo Levar, Martín Bracone. Homenaje a nelio mar a la memoria de la gran compañera Nelly será esta mañana que estupuda. Salir desabrigada, de creixento que había. y los de plata flecos del poncho plateado De la luna mi parcea que alguna noche despierta de me lo sabrá sequado Que decirte que somos vos esperarte Radiográfica Radiográfica FM 89.3 Radiográfica oficializaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal. Fue anunciado ayer por el presidente en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales y tendrá como objetivo contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia de Buenos Aires. El fondo se financiará con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. El Poder ejecutivo explicó que la medida buscará reponer un equilibrio que la provincia de Buenos Aires perdió a mediados de los 80 cuando se dio ocho puntos de coparticipación federal. Córdoba. Las autoridades aseguran estar en curva ascendente de casos pero con un sistema de salud fortalecido. La secretaria de prevención y promoción de la salud de Córdoba, Gabriela Barbas, sostuvo que actualmente se transitan las semanas más críticas. Barbas destacó que el principal nexo de contagios son los contactos estrechos, por lo cual la provincia insiste en que no se realicen encuentros sociales. Córdoba transita hoy una realidad diferente a la que tienen otras provincias con un porcentaje de positividad que sigue bajo al igual que el índice de letalidad. América Latina. En Brasil, condenaron a casi 16 años de prisión al impulsor de la destitución de Dilma Rousseff. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Eduardo Cuña, fue encontrado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato. El juez halló culpable al político por haber solicitado y recibido coimas por 5 millones de dólares en contratos para la construcción de navíos Sonda de la petrolera estatal Petrobras. Esta se trata de la segunda condena dictaminada en el marco de las investigaciones de la Lava Jato contra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 Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop móvil desde el celular o de banca e internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a más efectivo cabal Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.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 ¿Vos decís que llora Larreta con esto? Yo digo que sí, obviamente. va a poner el grito en el cielo. Eh, se se va a decir, ahora igual. no podemos hacer subtes. Y bueno, ¿qué va a hacer? A ver, sí. presionaron al gobierno nacional, o sea se fueron a la Quinta de Olivos para un reclamo que compete la provincia de Buenos Aires y al final terminaron perjudicando el gobierno eh, de Horacio Rodríguez Larreta, que bueno, de, del color político eh, propio. Así uh -huh. que vamos a ver qué Eh, cuáles van a saber? Ya, Las repercusiones están en redes sociales, están todos quejándose, eh, algunos dirigentes y referentes del PRO. Pero me parece una decisión sensata la, la Presidenta Alberto Fernández que, que anunció ayer y aparte después de lo vivido y la situación de incertidumbre con toda la policía en la puerta de la casa uh -huh. presidencial. Claro, eh, hay que tener en cuenta que esta novedad de la coparticipación no es un traspaso de fondos de provincia a fondos de la ciudad. Recordemos que cuando asumió Mauricio Macri, le dio eh, dos puntos más prácticamente de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. No fue que le sacó coparticipación a provincia y se la dio a ciudad, uh -huh. sino que Nación puso más en la ciudad de Buenos Aires Si querés hacerlo histórico, por ahí sí Porque en los 80 se le quitó directamente A la provincia de Buenos Aires eh, Para repartir entre provincias del norte Y se empezó a confeccionar lo que sería la capital federal Pero eh, me parece una decisión sana eh, uh -huh. La creación de este fondo Que anunció Alberto Fernández ayer eh, Y que tiene relación con la seguridad Puesto que va a ser Eh, importante tener esos fondos para equilibrar la situación del sistema de seguridad bonaerense. Uh -huh. eh, no eh, con todo lo que hemos discutido, no resuelve eh, todos los problemas que tiene, pero mejora, por ejemplo, eh, los salarios ante estos reclamos que se dieron de manera vehemente y desmedida en el día de ayer, bueno, ayer, antes de ayer, eh, en, en varios días de esta semana. Así que, Habrá en un, en un momento nada más conferencia de prensa de Axel Kicillof Anunciando cuál será finalmente el aumento a la policía bonaerense uh -huh. Y si la aceptan Porque aparte está el tema este, si de que no hay interlocutores, de que no hay representantes de que Bueno, ayer se vio un poco ese caos en uh -huh. la Puerta de Olivos claro eh, Algunos querían... Hablar con el presidente, el presidente los invitó a través del vocero presidencial, Biondi. Eh, no quisieron entrar, querían entrar pero con cámaras. Algunos querían, otros no querían. Digo, hay un nivel de desorganización eh, clara que también dificulta la posibilidad de llegar a, una, a un acuerdo. Uh -huh. Porque si no sabes con quién tenés que dialogar, ¿de qué manera vas a, a, a llevar adelante una mesa de diálogo? Uh -huh. Y aparte no sabés a quiénes representan, supuestamente si, si son